Continúas en hipnosis a través de este punto del dial y por supuesto a través de nuestro blog, a través de hipnotizate.blogspot.com Un sitio donde puedes encontrar este programa y los anteriores para disfrutarlos una y otra vez. Ya sabes que también nos encuentras en facebook.com barra hipnotizate o en nuestro correo hipnotizate Vamos a continuar con un dúo realmente delicioso como el que forma... Zuni de Channel y Matt Gore respondiendo al seudónimo de She Am Him, han presentado su segundo trabajo, Volume 2, repleto de ecos de la música de los años 50, canciones deliciosas, maravillosas como este, Ladrones, Civis, She Am Him. Mmm, irresistible Zuni Chanel con esos preciosos ojos azules, con esa forma de cantar. Ay, me derrito. She and him. es como se llama su proyecto musical, aparte de su, de su vida como, como actriz, ¿no? que es lo que la hizo popular. Volume 2, segunda entrega de, de canciones deliciosas, maravillosas, como este Ladrones. No menos maravillosa y delicada y, y cuidada es la, la música de las chicas que nos acompañan a continuación, unas asturianas, ex Undersakers, las hermanas Álvarez, te digo el nombre, venga, Paulín en la playa, física del equipaje, es como han puesto a su nuevo trabajo, un álbum pues muy muy recomendable, con canciones muy bonitas como este, ¿Quién lo iba a decir? si me siento tan feliz Mosquitos haciendo el amor a gritos, muertos de la risa en la cocina, espegando la tortilla mientras me comes, a Y felices se les encuentra a las hermanas Álvarez en esta canción. ¿Quién lo iba a decir? Con un punto más luminoso que lo que es habitual en su música, que suele ser pues un poquito más oscura. Paulín en la playa física del equipaje, un álbum muy, muy recomendable. Al igual que recomendable eh, es el que nos acompaña a continuación. Nacho Humbert y la compañía. No es un recién llegado, hace pues 14 años ya que se despidió de los escenarios con su con su banda que tenía en aquella época con Paper House en este tiempo pues eh, no, ha, no ha grabado nada no ha tocado una guitarra hasta que de pronto nos presenta un álbum que lleva por título I y que está repleto no de canciones sino ya de de, de micro relatos de pequeñas historias todas muy muy dispares entre sí eh, de de viejos pescadores la amistad de, de jubilados de travestis eh, un relato de un de una velada en un bingo en fin historias muy muy muy poco habituales dentro del pop de nuestro país que hacen eh, que sea un álbum a tener muy muy en cuenta este AI firmado por Nacho Humbert y la compañía vamos a quedarnos con una de las canciones que lo conforman que además tiene una instrumentación cuidadísima es este La Gata Soprano, recuerda el nombre Nacho Humbert Está sola poco tiempo aguantará De Te quedas muy quieto, muerto de curiosidad. Te quedas muy quieto, aterrorizado estás. Despiértate, soy tu papá, te explicaré un cuento. El saco rastrea el comedor, te busca y te encuentra bajo el ledredón. Despiértate, soy tu papá, te explicaré un cuento, todo acabará. Despiértate, soy tu papá, te explicaré un cuento. Cantara, había una vez un gorrió, espiaba y ligaba, se creía James Bond, había una vez, Zungo, rio, la gata Grace John se loza. verme aún llores más tu pobre chiquillo siempre soñando historias macabras cuentos de terror pobre chiquillo siempre notando presencias extrañas a su red that uh -huh. dicho mmm, auténticos relatos lo que se encuentran dentro de, de este álbum un álbum sorprendente y una de las sorpresas más gratas de la temporada de nuestro país nacho humbert y la compañía la gata soprano una de las canciones que se encierran dentro de Hay vamos ahora con un álbum conceptual dedicado inspirado en la vida de imelda marcos Y firmado, o sea, firmado a la limón por nada más y nada menos que David Byrne y Fatboy Slim. El álbum se llama Here Lies Love. Al igual que la canción que va a sonar, eh, hay cantidad de colaboraciones dentro de, de este álbum. En este caso, pues nos vamos a quedar con la voz de Florence Welch, la chica de Florence and the Machine, que es la que pone... Eh, pues pone su voz a este Here Lies Love, firmado a medios por David Byrne y Fatboy Slim. Paul! Oh. queda ese curioso proyecto Here Lies Love un álbum conceptual dedicado a Imelda a Marcos, nada más y nada menos en el que colaboran pues estos dos personajes, David Beard junto con Fatboy Slim y se rodean de cantidad de colaboradores como la que pone, como la chica preciosa que pone la voz en, este, en esta canción como es Florence Welch llegamos casi al final del programa, nos queda tiempo para escuchar Los eh, temas contundentes con guitarra y batería de un dúo que se hace llamar Blood Red Shoes. Esto es Light It Up.